Compositor y guitarrista nacido en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Nos presenta a este nuevo disco, este maravilloso guitarrista, compositor y latinoamericanista, me gusta llamarlo así, este hombre que proyecta con un notable vuelo creativo, capacidad de improvisación. Además, las charlas lindas que hemos tenido, las oportunidades que, que pudimos tenerte acá con nosotros. Fuerte el aplauso para Javier Peñoniori. Y la producción Copos de Sol, que es el nuevo disco que aparece esta semana en la producción de Raíces. Javier, bienvenido. Vamos a aprovechar estos minutos desde el programa. Gracias por visitarnos una vez más. No, gracias a usted, gracias a vos, Karina. Y bueno, siempre es un... No sé cuál es la palabra más adecuada, pero tomar contacto nuevamente, ¿no? Sí, el, el encontrarnos una el vez más. sí, cada vez que que podamos. Más de disfrutar el recorrido maravilloso que ha tenido siempre tu trabajo, ¿no? Uno está hablando desde este San Pedro que te vio nacer y esa esa búsqueda pausada, como dice la Gacetilla de Prensa, pausada, expresiva, a paso lento, pero seguro. Este este trabajo que siempre has mantenido y has sabido mantener con convicción, llevando la guitarra a cuestas y un montón de ideas y pensamientos. Siempre fue un gusto conversar con vos Javier bueno eh, agradecido este, creo que sí a, a los artistas a todos los trabajadores de, del arte, de la cultura nos falta eh, pisar y ganar más espacios eh, vos recién me preguntabas bueno eh, todos estos últimos años si se si había conquistado cosas sí Eh, creo que sí y convencido En eh, nuestra Suramérica eh, Suramérica uh -huh. este, Hemos abierto y seguimos abriendo camino no caminos Acordándonos de, de Ernesto Che Tenía ese famoso periódico Abriendo Caminos uh -huh. este, Gracias por creo. recordarlo <risas> Y sí, es eh, más actual que nunca Eh, en cuanto a no perder ese horizonte de utopía este creo que el arte está en, depende de, de, del colectivo cómo nos vayamos eh, abriendo sí. espacio sí, sí. ¿no? sí, también depende mucho ¿no? de cómo se cómo se junta el artista con sus colegas y las ambiciones personales que haya también no Eh, sí. está también el sueño de este colectivo de utopías que, mm. que bueno que pretende aportar al arte decir desde el arte y ya conocemos el círculo de lo comercial y es una lucha. Es una lucha, por... un contracorriente permanente. Claro, si algo nos falta, a pesar de tener este, una conquista como, bueno, haber logrado un Ministerio de Cultura. Sí, claro. que no fue claro. que es poco. Es importante eh, una ley de medios eh, a medias todavía, uh -huh. sí. ya que los grandes grupos siguen pisando fuerte, uh -huh. este... Tanto en la cultura como este, en todo lo que sea los medios. Está uh -huh. muy vinculado. Uh -huh. Totalmente. Sí. Es sí. decir, hablar de monopolios del arte, hoy todavía en la Argentina eh, nos falta un camino. Pero creo que eh, dando más participación colectiva a los artistas, que lo venimos reclamando, ¿eh? Y los, somos un país tan, seguimos reclamando. ¿eh? Somos un país con tanto arte además. Porque uno puede saludar, aplaudir y hacer muchos ekuni, este que necesitamos a lo largo y ancho del país claro. espacios para la expresión de la cultura como se hace, este llevarlo a todo el país, pero lo importante es que hay miles de artistas que reclaman sus espacios sean radio, en medios gráficos, uh -huh. televisivos, cosa que todavía nos falta. Deudas pendientes, eh, claro, que, materia claro. pendiente que todavía tiene que ver con políticas de, de, de, estado. de, de estado justamente. Uh -huh. Estaba pensando Exacto. en eso desde hace unos días, esto de que Ricardo Arjona llega a la Argentina y completa siete Estadio Jeva, está por venir Ricky Martin, está por venir Luis Miguel, anoche fue la chica de Monte, Maiceros, Maike, una noche claro. y además todos los prensa, toda la prensa, todos los medios que se acoplan a esto uh -huh. y a la de eso que nos comunican los medios Pensaba en, eh, en esto que decís De, de los eh, pequeños Ekuni eh, Que aparecen ¿no? No, Las, Los lugares no. con entrada gratuita no. Que hace el Mujer Trova Que hace músicas de provincia Que le está yendo no. muy bien Y que además se dan a lo largo de dos o tres noches De fin de semana Con entrada libre y gratuita mm -hmm, Nuestra música Por eso, eh, te digo, es una lucha que tiene que ir Permanente. acompañada en forma colectiva. Claro, claro. Con la difusión, si no hay difusión, no existís. Uh -huh, uh -huh. Y es así. Eh, no de, se enteran, aparte. Claro, claro, claro. No se el, entera con, la gente. El trabajo colectivo con los difusores, si no no, no, no camina. Este copos de sol que nos trae nuevamente esta utopía, este colectivo de utopías... Me gustaba lo que decías en eh, a modo de remedo del Che Guevara y contarles que también con entrada libre y gratuita, mientras Arjona sale carísimo, sí. Javier Peñoniori con copos de sol va a estar con entrada libre y gratuita el próximo sábado 11, sí. 17 horas, en la Biblioteca Nacional Sala Borges, Agüero 2502. Además, un, una sala hermosa sí. para vos y tu guitarra. Sí, hace ya... Cinco años anduvimos por ahí, antes de, de emprender nuevo viaje a Ecuador. Sí. En noviembre, el próximo 10 de noviembre estaremos rumbo a Ecuador para compartir con otros colegas eh, latinoamericanos uh -huh. este, en distintas ciudades del interior del Ecuador. Sí. Uh -huh también en Quito que lindo este, distinto escenario donde hay un ida y vuelta con, con los ecuatorianos muy ligados a los pueblos olvidados como yo les llamo entre comillas porque con esta lucha que estamos emprendiendo estamos logrando abrir camino para la soberanía cultural sur suramericana que es lo que es nuestro objetivo ¿no? Es. ambiciones y búsquedas eh, de Javier Peñoniori que se hacen eco en Raíces de mi Tierra ¿sabes que quiero escuchar chacareando? <risa> <risa> de copos de sol la guitarra los acordes Javier Peñoniori en este tramo final de Raíces hacer cosquillas al tema propio de Javier Peñonior y chacarereando. Eh, da como lastimita tener que subirme a la canción para decirles que es un fin de semana para escuchar a Javier, conocer copos de sol, esta nueva producción de sueños de luchas, de un pensamiento tan transparente de este señor que ha recorrido el mundo y pocos nos enteramos, Has ¿eh? estado por Japón, por República Checa, Francia, España, Gran Bretaña, ¿qué anda estado haciendo por allá? <risa> eh, Bolivia, Perú, Ecuador, México. Sí, el año pasado fue en México. Hay varias universidades de antropología. ¡Qué lindo! Eh, sí, compartiendo todo esto que hablábamos siempre, de, de cómo nos, nos hace falta encontrarnos mucho más seguido, uh -huh. para compartir eso de, de Lars raíces ¿Qué sucede en el mundo sí. respecto a estas falencias que tenemos en Argentina? ¿Cómo ve, viste la situación política de Estado en el resto de los países, estos países que visitaste? Eh, bueno, eh, una vez conversando así con el diario La Jornada, nada en México, mm. eh, cosas que lo pueden encontrar en mm. este... Hay grandes rasgos, hemos charlado de todo lo que se ha logrado en la Argentina este o hemos conseguido, esto que decíamos eh, sobre los medios de comunicación, sí. abrirnos camino, este, y bueno, es muy importante, ellos valoran todo el esfuerzo y la lucha desplegada estos últimos 12 años. Uh -huh porque bueno eh, son somos un, un referente y ahora sumado al el tema económico que está muy ligado hablar de sí, medios, hablar sí. de monopolios uh -huh. de corporaciones es hablar de, de, de los buitres que, uh -huh. que fabrican guerras uh -huh. exacto se del, benefician con eso de claro. la minoría que uh -huh. en el mundo está para Este, vivir como sanguijuela a costilla de la sangre de, de la humanidad uh -huh. y políticas de gobierno Genre. como el jefe porteño que también censura que cierra puertas yo creo que es una carátula ya amarillenta que no mm. no tiene llegada no, no, no no hay futuro Mu mueren mueren sí. y creo que el mismo padre el padre lo reconoce tremendo ¿sí? es tremendo es tremendo sí. hay una parte de la sociedad que sigue votando esa política eso a mí me, claro. preocupa. A bueno, mí me preocupa Ese mucho. es el vacío cultural que, uh -huh. entre uh -huh. comillas vacío uh -huh. que ha sido llenado viste por otro por cosa. estos discursos claro. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Estamos sí. con Javier Peñoniori ya terminando el programa, invitándolos a conocer Copos de Sol, su nuevo disco. Ya en agosto estuviste en Liberarte, estuviste mm. el 30 a fin de mes, en el mismo mes, en la Casa de la Cultura de Quilmes. Sí, con el amigo... La Carra, le mando un saludo ah, Julito, sí, Uy, la también la... fue mencionado este año, hace pocos meses sí, no sí, Ciudadano sí, sí, sí. Ilustre de exacto, la Cultura exacto. Un gran compañero, Julito La Carra mm. Y el sábado 11, 5 de la tarde En la Biblioteca Nacional Sala Borges, Agüero 2502 Entrada libre y gratuita sí. Y muchos invitados en la puesta también Bueno, tenemos el ballet de danza folclórica El, el Suri al uh -huh. sí. Suri haciendo honor al Ñandú uh -huh. Ñandú chiquitito de, uh -huh. del noroeste argentino Y este también el, el acompañamiento Y compartir con una violonchelista De Ituzango, uh -huh. este Daniela Carreira Con la cual venimos haciendo presentaciones Violonchelista, Y ya tenemos programado hacer un, un, un compacto nuevo con... Con ¿Qué? su panqui, Piazzolla Ah, bueno, ser... por favor, sí, qué sí. placer, qué es, es lo que yo le anticipo, que va a haber un anticipo el sábado que viene en la biblioteca Se viene Piazzolla, se viene Atahualpa sí, sí, Después sí. de este Copos de Sol que tiene varios temas propios, Javier Sí, es la primera vez que logro largarme con ocho temas uh -huh. ¿no? De los 13 ¿no? Sí, de los 13 que 13. forman el disco Sí Para escuchar Copos bueno. de Sol, para compartirlo Y como dice él este Para ir conociendo algunas primicias de Piazzolla y Atahualpa Que vienen para, para próximos discos sí. Yo ya quiero esos discos <risas> Tengo ganas de esos discos y, y bueno, seguir compartiendo Sobre todo en este fin de semana sí. en Buenos Aires Esta guitarra maravillosa eh, Que tan bien interpretás, que tan bien ejecutás Que sé que lo haces con el corazón y con convicción Esta palabra que debiera tener un poco más de matices en serio, en cada uno de nosotros Y bueno, tenemos que seguir batallando Gracias Javi, por habernos visitado A todos ustedes, a los radioescuchas, a los operadores, compañeros, compañeras ¿Eh? Gracias Gracias por estar a atrincheradito con nosotros Y nos vamos así, con la carita de don, Donata no Como abrazando estos momentos de silencio y de emoción que surgen en la radio